Fall Push it to hold, but she doubts her uh, morality. Uh, she decides that she is what he is in the land of doing uh, as she uh, pleases, and outside in the cow. The backdrops peel, and the sets give way, and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the actors try to her if the show is true. The sideline looks to wait the cue of the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 tal cómo te todos? yo aquí peleándome con la tecnología con la tecnología un ordenador después de tenerlo todo preparado para pues intentar ¿eh? entamar hoy sin ninguna pifia pues un ordenador eh, colgóse colgóse decíamos mi golmaniego que sabe mucho de ordenadores de informática esto y historias que que el linux que no se cuelga ...ya mentira... ...a mí colgo, se me en casa ya no sé cuántas veces... ...y ahora cosas aquí... ...que se se cuelga el dinos... ...cajo la puñeta... ...pero no pasa nada... ¿eh? No, ...no pasa absolutamente... ¿eh? ...no pasa absolutamente nada... ...porque oye... ...aquí en la cuca... ...si nos va un, un ordenata... ...tenemos otro... Eh, ...no hay problema ninguno... ¿eh? ...no hay problema ninguno... sea Arreglámonos, pero. Oh. Y que llegue todo esto, que llegue lo que estás. ¿eh? Lo que estás sintiendo ahora mismo, ¿sabes? ¿Eh? Estás en Radio Cuca, eso seguramente ya. ¿eh? Te has enterado. ¿eh? ¿Sabes que estás en Radio Cuca? ¿Te has enterado que estás en Radio Cuca? La radio que es un kilo La verdad es que Pues dígalo yo, lo digo, joder, si no te has enterado. Y como hoy es jueves... Y son las 10 de la noche, ya más, unos 16 minutos a la noche. ¿Qué hielo que estáis sintiendo? Oye, vale, los tres ocupas que tenemos en el... ¿eh? En el, en, el, en el chat de la cuca. Hay hay tres, pero no dicen nada, están ahí calladinos, están arrequechados ¿eh? Están atechados, como, como decía un compañero mío de la obra. El tel que te se escondía por ahí, en vez de decir escondidos y tal, estás que canta. Tatechaos". ¡Están techados! ¡Están atechados estos tres! ¿eh? ¡Saldrán del techo! que nos parece a vosotros? Estoy diciendo que vos parece a vosotros, igual son los tres únicos que hay, ¿eh? No sé si habrá más o no, no habrá. Pero bueno, oye, si que os hay, pues que sepáis que llueves. Eh, a las 10 a la noche, lo que te es sintiendo allí, año 2. ¿Estáis sintiendo falar al productor, realizador, de y todas esas cosas? Ya me ha presentado... Oh. de ¡Que, que, que, A ver si se animan los, los atraquechaos estos a, a, a ponerlo en el chat. Someone is typing, dice el chat. Eso quiere decir que alguien está escribiendo. A ver qué dice este... ¿Quién soy yo? A ver, joder, ¿eh? a ver si ciertas. A ver, igual se confunde, igual piensa que soy otro. ¿Eh? Ahí en el chat está uno preguntando que si está el raposo, ¿no? El raposo nunca. ¿no ah, coño, Fuku, ¿qué tal? O? ¿Cuánto tiempo, anedónico, coño, cuánto tiempo, Fuku? Alegrome de que de que te has de que te has pudiendo sentirlo esta noche, hombre. ¿Eh? Lo, lo de miserable lo me tiré. yo es como el maniego, el maniego nunca quiere presentarme por apellido. apellido. ¿Eh? Anedónico, ¿Ah, nada más. Hombre, no, anedónico miserable. ¿eh? Anecdotó con mi cerebro, apofénico, fotofóbico y peracúsico. Que yo tengo cuatro apellidos, ¿sabes? Como los notarios. ¿eh? Que los notarios nunca tienen dos apellidos nada más. Tienen por lo menos tres. ¿eh? Pues yo soy más que un notario, yo tengo cuatro. ¿Eh? Bueno, quería aprovechar para pa comentar. ...la semana pasada en un físico programa... ...en nueva Anedonia... ...no tenía que dar muchas explicaciones... ...porque lo más normal... es que Anedonia te ha, ...te ha más lluvias vacíos, igual que llenos... ...no, eso no, pero bueno, casi... ...hay muchos que no me da por venir... ...la semana pasada no vine porque estábamos en... ...el fiestas de San Mateo... ¿eh? ...y yo pues a ser... ...pues eso, un anedónico y un miserable... ...pues oye, ni salgo de fiesta... ...ni estas cosas... Pues los de, de San Mateo, salgo todos. Salgo todos. Salgo todos no porque. Eh, no en plan salir de. Ah, de Felicia va a beber, a tal. No, no, no. Salgo porque eh, Radio Cuca eh, tiene un chiringuito San Mateo. Eh. Esto tenía que haberlo dicho antes, para que fueres. Pero bueno, digooslo ahora y acordáis vos, coño, para pa eh, pa San Mateo, que bien, que nunca no, no dan ni 12 meses. Queda un poco y menos de 12 meses Podéis acordaros perfectamente De que el año que viene tenéis que ir Al, al, al pinón eh, ¿Vale? Por eso no hubo no Anedonia a la semana pasada Pero bueno, yo lo que quería Comentar tenía más que ver con que Con lo de la semana pasada Con lo de, ahí, con lo de ahí dos hermanos Eh, al vos que habrá dos hermanos Falaba yo de un amigo eh, Que tengo Porque pese a ser anadónico y ser miserable Pues eh, amigos tengo, algunos Algunos, no muchos Tampoco, eh, vayáis a pensar Que oh, tengo yo una vida social tremenda No, no, tengo unos pocos Y luego, además, bueno pues De la misma manera que yo Soy, bueno, pues Raro Eh Ahora lo mejor raro suena muy fuerte vamos a dejarlo en heterodoxo heterodoxo de eso suena mejor y queda muy bien y queda muy físico, ¿no? además de decir oye y que soy heterodoxo ¿Eh? bueno pues yo soy heterodoxo de esos y bueno pues yo también tome consciente que también soy bastante heterodoso ¿eh? y acordáis que vos hablaba yo de un, de un amigo eh, que, que tiene la tiene un Un, un, un título entre los míos amigos que, que bueno pues que está muy bien que yo le mucha importancia que debe ser la única persona de entre mis amistades que nunca nunca quede con él para tomar algo ¿Eh? Eh, hay muchos más que prácticamente nunca quede para tomar algo pero bueno alguna vez sí bueno pues con este nunca ¿Eh? Eh, con este vamos como os decía el otro día vamos a sitios ¿eh? a sitios muy de veces que pues bueno, sitios de montaña eh Hoy, por ejemplo, quedamos para dar una vuelta, pero no íbamos a dar una vuelta por ahí, por la calle, no, me no. Fuimos a dar una vuelta por el collado de pan de la forca, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, y tuvimos en la Vega Bobbies, en el Mayor de Brañacé, el, después en pan de la forca, nada, un ratín, un ratín de nada. Esos son las cosas que, que presta, ¿eh? Uy, presta mucho, presta mucho faciles. por supuesto pues aprovechamos para... ...como os contaba esa vez, hay 15 días... ...que aprovechaba que cuando estaba con, con las rapaces... Tipo, bueno, pues ...para discutir muchos temas, para hablar de ello tal... ...porque yo creo que tenemos la gente trodoso... ...que eh, si no nos sentamos no tenemos con quien hablar... ...porque claro, la mayoría de la gente es ortodoxo... ...y claro, con gente ortodoxo... ...pues, no me, pues sí, podemos hablar del tiempo... Eh, ...a lo mejor, cosas así... Na, Ay, ¡Ay, qué mal está todo! Sí, está muy mal, Fof, la verdad. Oh, ¿Qué rapacín trabaja? Sí, hombre, sí, algo trabajo, pero nada, una miseria, gano poco. Bueno, anda, ya que lo hay. Estas cosas sí, estés, pues hablarles con cualquiera. ¿eh? Sin problema, sin problema. Pero bueno, ya cosas más heterodoxas, más propias de gente heterodoxo, ¿eh? pues entonces ya no puedes hablarles con cualquiera. Tienes que hablarles con otro heterodoxo, ¿eh? igual que tú. Bueno, pues ya... Yo, por pues, fortuna, tengo amigos de esos que pueda hablar de cosas de todos. Tengo muchos, ¿eh? Tengo muchos. No tengo muchos amigos, ¿eh? El que diga que tiene muchos amigos, eh, bueno, ponerlo pues, en duda. No voy a decir que miente, voy a decir así en general. El que digo que tiene muchos amigos, miente. No, me, no, igual, no, igual. Me llamo uno y me dice, oye, chaval, que yo tengo muchos amigos. tiene que decir, oye, pues si tienes muchos amigos. perdona que he una mentira y ya sabéis que a mí no me gusta decir mentiras ¿eh? entonces, bueno, pues habrá gente que tenga muchos amigos pero la mayoría de la gente tiene, bueno, pues unos pocos amigos ¿eh? yo soy de esos que tienen unos pocos amigos, nada más y, y, y de entre esos pocos amigos que tengo, pues bueno los que puedo hablar de cosas heterodoxas son menos amigos todavía ¿eh? con los demás no me puedo hablar pero pueden quedarme mirando y decir ah, entiendes? o sea que... Digamos que con los que puedo hablar esperando una respuesta ¿eh? Y esperando un alderico un discutinio ahí, ¿Entendéis? Bueno, pues nada, ya, ya os decía la, la semana pasada O sea, hay dos hermanas que bueno Pues que tenemos de acuerdo en muchas cosas y, y en otras igual no Y que bueno, pues que, que a lo mejor ¿eh? Bueno, incluso en esas es que nunca hemos de acuerdo Y era muy posible Que, que fuera por un por un tema de de términos ¿eh? de no atribuir exactamente los, los mismos conceptos ¿eh? a los mismos términos ¿eh? lo que para mí mmm, significa una cosa pues para otro puede significar otra cosa yo de hecho soy una, una persona muy amiga de eh, de afusir de, de los de los términos de los términos habituales ¿eh? Eh, porque yo pienso A ver, un término, los términos habituales que están asociados al concepto habitual, pues yo creo que tienen una carga mucho más, mucho más grande. ¿eh? Llevan detrás, pues bueno, pues toda, eh, a ver, si tú usas un término cualquiera para usarlo para referirte al concepto estándar, pues entonces ya, digamos que ese concepto ya tiene una serie de, una serie de, de, de cargas ¿eh? que vienen, que vienen con él. ¿Eh? un equipaje que ya viene con él. Entonces si tú te refieres a él, pues asumes tú todo ese equipaje. O bueno, pues si es una persona que cuestiona mucho, pues puedes cuestionar parte del equipaje, pero bueno sigues sigues asumiendo el, el término y asumiendo el, el concepto. Entonces yo por eso soy eh, muy tendente ¿eh? a, a dar la vuelta ¿eh? y a usar a lo mejor términos que otros echen las manos a la cabeza, ¿eh? y pero que en realidad Refiérense a lo mejor a un concepto muy parecido. La única diferencia es que yo pienso que al utilizar otro término eh, estoy, digamos que limpiando ese concepto. Eh, estoy quitando y quitando y todo empañado, eh, todo todo, digamos, el concepto con el que va asociado a ese término. Esa asociación fue que te ha todo tomado. Eh, Y entonces hay que limpiarlo, ¿eh? o, o, o, con povisas y la de mi madre y tal, y utilizando otro término, pues pues velo más limpio, porque veslo por el otro lado. ¿eh? Vamos a suponer que, que llamándolo de, la, de una manera, de la manera X, veslo por delante. Y oye, el frente ya así la parte que más expuesta está, que sea, que sea el espobis, que sea el viento, que sea al aire, que sea tal, ya la parte más expuesta. Pero eh, mándalo con el término Y, das la vuelta y veslo por detrás, y por detrás está limpio, ¿eh? Y por detrás está limpio. Y el velo por detrás, no veis la cara, pues obligate a, a trabajar, obliga a... a, a a la tu mente a la tu, a tu entendimiento a tu raciocinio a trabajar, porque entonces tienes que interpretar como ye ¿eh? o reconstruirlo digamos visto desde atrás pues reconstruirse una cosa vista desde, desde el culo eh un hielo lo habitual lo normal y que veamos las cosas de frente pero bueno eh, si les vemos por atrás podemos reconocerles igual porque somos perfectamente quien a reconstruir una un, un elemento cualquiera eh Digamos que nuestras capacidades cognitivas permiten nos permiten nos hacer eso. Bueno, pues esto metafóricamente viene a ser una, una cosa parecida eh, Yo utilizo términos diferentes y a lo mejor estoy refiriéndome a, a conceptos muy, muy parecidos Esto viene a mala, viene a mala cabeza, eh? aparte de que bueno, que bueno el discutir muchas veces muchas veces lo entiendo. yo esta mañana pasome pero muchas veces también pasa ¿eh? también pasa que hombre siempre que la persona que tengas delante que el interlocutor tenga ganas de, de escuchar ¿eh? Eh, de sentir con atención ¿eh? porque normalmente ya sabéis que lo que suele pasar cuando dos personas falan o dos personas ya discuten o tal que como mucho eh uno está no está escuchando lo que dice el otro está como muchos si tiene suerte esperando su turno ¿eh? lo, lo, lo más normal es que te pisen y no te dejen ni siquiera acabar pero bueno que en caso de que en que si te dejen acabar lo más normal es que no te teas entiendo que te estés sencillamente esperando las las la, la, la oportunidades de replicar ¿eh? pero bueno cuando estás eh, discutiendo así en plan bien con una persona que sí que tiene interés ¿Eh? sí que tiene interés de la misma manera que, que oye, pues yo tengo interés en, en sentir lo que opinan los demás para lo mejor, gracias a eso poder ¿eh? cambiar mi propio pensamiento cosa que los hay que dicen no, oh, oh, oh, imposible uno nunca cambia de pensamiento así tan fácil bueno, no bueno, cambias tú, chaval yo, yo sí que cambio uy vas a decir mami joder, de la misma manera que no digo yo que los que dicen que tienen pocos amigos que es que, que, que mentira Porque yo no sé, igual en algún caso, y es verdad, pues tampoco voy a dedicarme yo a... Eh, tampoco voy a permitir yo a los demás que, que digan que, que no se puede cambiar de pensamiento cuando yo puedo cambiar de pensamiento con, con relativa facilidad siempre que, oye, pues siento unos argumentos que diga yo, coño, pues... Y es verdad, ese argumento no lo puedo rebatir yo con los míos, ¿eh? Claro, pues eso. Bueno, pues eso, que, que muchas veces... Mmm, si la otra persona eh, está interesada en sentir lo que tú dices y tú estás interesado en sentir lo otro, pues puedes llegar a pescanciarte de que, de que el problema no llegue de, de tener no de tener conceptos enfrentados. ¿eh? Y como mucho eh, eh, emplear términos diferentes y que aparentemente puedan estar enfrentados. Muchas veces precisamente porque esos términos habitualmente más de las veces ¿eh? Eh, nada, eh, se refieren a unos conceptos eh, que están, bueno, pues lo que yo os decía un, un concepto grande eh, ya muy completo y que lleva mucho equipaje, mucha carga y tú asúmesla ¿eh? y entonces bueno, pues eh, tú utilizas otro término para intentar, bueno, pues quitarle un poquillín de, de esa carga eh, de, de eso, hoy por ejemplo pues, me con una metáfora muy guapa, hoy como tuve en la montaña, pues bueno tuve ocasión de comprobar una vez más que, claro, las montañas eh, no hay que tengan la forma que tienen en el sitio con que les ves habitualmente. ¿eh? Si les ves desde otro sitio, si les mides desde otro lado, pueden tener otra forma. ¿eh? Hoy, por ejemplo, tuve, claro, decíame el, el rapaz este, eh, que bueno, que no está eh, de andar pelas montañas de, de la zona centro. ¿eh? Y bueno, pues estábamos en el Aramo y entonces, claro, Eh, hubo un momento que dijo, ¿y esa montaña? ¿Cuál eh Más o menos, no sé las palabras exactas, pero bueno, una cosa así. Y, y yo dije, ah, pues ye eso ye el Monsacro Y dije, coño, pues no pared porque el Monsacro veslo de Nubieu y de otra manera. Digo, claro, ye que de Nubieu, veslo, estás mirando del norte para él. Y desde el del, del collado de Pan de la Forca, que yo donde estábamos hoy, claro, estábamos viéndolo desde el de, de oeste, ¿Eh? Y claro, la forma ya era totalmente diferente Claro, comentaba el Jode Vaya cómo cambia, tal, según la perspectiva Y luego también estábamos pensando en Bueno, no tenemos mucho tiempo y tal Pero bueno, estábamos en proyectando Subir a la, a la Mostallal, ya sabéis A mi montaña totémica ¿eh? Eh, Que bueno, hubiera sido hasta la séptima ascensión A ver, déjame pensar La primera vez Eh, subíla con, con el amigo el trovador eh, la segunda vez creo que si no me equivoco subíla con, con los mismos amigos Fendro, Cristobo y Mur eh, la tercera vez me parece que la subí con, con, con el trovador y con Tirolincio la cuarta vez subirla con Marga me parece La quinta vez subí la con grupo de montaña Ramón Mercader. La sexta subí la con Collaci y Fanjul, de control total. Y sí, esta hubiera sido la séptima, pero bueno, no fue porque porque no nos daba tiempo a subir. Y además comentó en un momento nada y ahora más pondráse muy píndio. Digo no no, si curiosamente la Mostayal no una montaña de gran pendiente. Claro, ves la de Nubieu, ¿eh? y hostia, sí, parece que hay un pincho topo arriba, unos pendientes de, de la hostia pero claro eh, en realidad eh, tal como digo, yo porque no vió claro, ves a también en el norte entonces ves les, les, les fasteres eh, occidental y oriental y bueno ese sí, esos sí, esos son bastante pindies pero en el sitio donde estábamos eh, en el collado de pan de la forca claro, subiríamos por lo que llega la, la fastera sur Y, y no, no, decía yo no, no, si en realidad la mostallal vesla desde otra perspectiva vesla desde el oriente, desde el occidente y es un, un yepindia y, y he bastante tendido la, la subida y tal y claro, pues bueno, y era otro caso de esos en que pues, por, por fecho de, de ver las cosas desde de otro sitio, vesles diferentes ¿eh? Eh, acordéme también de, de la mi abuela la mi abuela Cuando yo decía que iba al aramo, ¿eh? al alto aramo, bueno, pues queda un poco... Sí, porque decía, joder, pues ahí arriba, ¿eh? Dos riscos, dos Y claro, yo decía, no, hola tú eso que ves de, de abajo, que te parece que ahí se acaba, que, que hay el risco, que hay la piedra, que no hay más nada. Ahí arriba está lleno de, de, de puertos y de praderíes y tal. Y claro, decía, hostia, pues cuesta creerlo. Claro, cuesta creerlo, ¿por qué? ¿Eh? Estás viéndola desde de otro sitio, desde otra perspectiva, ¿eh? y entonces, bueno, pues puede, puede costar un poco, ñim. Pues con el tema de los términos y, y, y los conceptos, ya igual. Yo que sé, imaginai... o bueno, dime por imaginar a mí, vosotros imagináislo así si queréis, o imagináislo de otra manera, no voy a decir vosotros tampoco lo que tenéis que imaginar. ¿eh? Oye, ya, joder, ya tendréis vosotros entendimiento bastante para imaginarlo a, a la vuestra manera. Bueno, pues que que yo imaginé que el tema de los términos y los conceptos viene a ser como este de ver la, las montañas desde diferentes sitios. Eh, la montaña según donde donde la mires tiene una forma diferente y, y el, el el concepto según el término que utilices para referirte a él, pues también puede eh, puede puede ser diferente de dos maneras de dos maneras. Una, porque al utilizar un término diferente eh, Eh, para referirte al concepto, si es que yo estoy convencido de ello a ver el concepto de una manera distinta, de una manera más limpia, ¿eh? eh, quitar, quitar de arriba, pues a los mayores y equipajes a suciedad que tiene, que tiene, que tiene asociada. ¿eh? Eh, esa es ya una manera. deben de, de comprobar que bueno pues que efectivamente eh, y es diferente, ¿eh? Y es diferente eh yo por ejemplo bueno los que estáis de sentir mi medoña ya, ya lo sabéis digo siempre eso de que eh, yo defiendo el individualismo ¿eh? que yo soy individualista ¿eh? yo soy un anarquista individualista y claro hay mucha gente que echarles manes a la cabeza no el ser humano y un ser social Yo digo, ya, no, pues porque tú estás diciendo que ya es individualista, ya, Y sencillamente porque yo estoy viendo lo de tu ¿eh? yao. yo estoy viendo la otra fastera ¿eh? que tú no ves, son inseparables, claro que el ser humano y es social, hombre, vamos a ver, lo que pasa que lo uno no quita lo otro, lo social y lo individual, ¿eh? la única cuestión, y ¿dónde pones el foco de la mirada? Eh, yo precisamente, como el. como estoy bastante fartuco de, eh, de todas las ideologías supuestamente de eso que, que llamen izquierda estoy haciendo comunes comilla, comillas con los dedos ¿eh? porque bueno, ni un término así eh, todas esas cosas que llaman izquierda puede ser que a lo mejor sencillamente por el hecho de utilizar el término izquierda ¿eh? pues ya te remite a un concepto demasiado construido, demasiado manejo ¿eh? Eh, eso que llaman izquierda pues pone siempre el foco Se supone que solo por decir que ya es de izquierdas, ¿eh? eh, ya, ya te conlleva un equipaje completo. ¿eh? Y dentro de ese equipaje completo, va el hecho de, de repudiar, refugar del individualismo. ¿eh? Preferir eh, la visión social siempre antes que la visión individual. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo, en, el, en mi caso, no. No. ¿eh? Yo no pongo el foco en lo, en lo social. Todo lo contrario, pongo el foco en el individuo. Para mí el individuo y es lo más grande que existe. ¿eh? Ya lo sabéis. ¿Qué estoy, negando que el, que el ser humano sea un animal social? No. Sencillamente estoy mirándolo desde otro sitio. ¿eh? Entonces yo digo me individualista. ¿eh? Porque yo pongo el foco ahí. No niego lo otro. Sencillamente pongo el foco ahí. ¿Eh? También digo que soy de extrema derecha Sí, tranquilamente Sí, yo soy un anarquista individualista De extrema derecha ¿Sabéis por qué soy de extrema derecha? Bueno, pues porque Se puso que tendría que decir que soy de extrema izquierda ¿eh? Bueno, pues La extrema izquierda Viene extrema, Tú cuando utilizas ese término Extrema izquierda, para referirte al concepto ¿eh? Eh, Pues entonces es, Asumes un paquete ¿Eh? ...asumes un paquete ya... ...y entonces el paquete por ejemplo viene... ...pues eso... El, el, ...el poner siempre el foco más en el ser social... ...que en el ser individual... ...bueno pues no... ¿eh? ...y es verdad que cuando utilizas el, el término de extrema derecha... ...también... Eh, ...te remites o remites a los que te sienten... ...a un paquete... ¿eh? ...lo que pasa que en mi caso como... Mm, ...a ver... Eh, ...sé perfectamente, soy perfectamente consciente... ...que de extrema derecha... tradicional, pues no soy eh, porque bueno pues, yo tengo una serie de ideas yo creo que ya es absolutamente incompatible con el individualismo, hay otros que dicen que, que, que precisamente ya la derecha es eh, la que es individualista eh, yo, para mi manera de pensar pienso que, pienso que no que no, que no, en absoluto ¿cómo va a ser compatible con, con el individualismo? Eh, ideologías Que, que ataquen a individuos sencillamente por bueno pues por temas como la raza por temas como el género por temas como la orientación sexual ¿eh? no, yo soy individualista en el sentido ¿eh? de respetar a todos los individuos de considerar que cada individuo ye, ye es supremo y es sagrado ¿eh? entonces cómo cómo voy yo a, a discriminar ...a unos individuos... ...a pensar que unos individuos son más o menos que otros... ...no... ...por eso, bueno, pues obviamente... ¿eh? ...aunque la idea de extrema derecha... Eh, ...remita... Eh, ...remita a una serie de ideas... ...pues claro, digamos que yo les compenso con esto otro... ¿Mm? ...yo me digo individualista, vale... ...pues pues sí, claro que sí... ...pero, pero, pero... ...pero precisamente por eso... es imposible... ...y imposible que, que, que, que si también... Eh, término que yo utilizo de extrema derecha eh, se venga con el con el paquete este con el equipaje de eh, eh, habitual de lo, de lo que llega la, la extrema derecha eh, o lo que otros llamen la extrema derecha o bueno pues la extrema derecha y tan socialista tan tan tal como, como la extrema izquierda los dos son ponen más el, el énfasis en el En, en lo social que en lo individual, al revés que al revés que yo. Entonces, bueno, pues que digamos que, que, que yo sencillamente utilizo unos términos para mirar la cosa de otro lado, eh, librarme así de, de todo el equipaje de toda la morralla que tiene pegado eh, y poder verlo con, con mayor realidad. Por otro lado también, ya verdad, que bueno, eso que, que se dice tanto, y la Eh, la sabiduría popular que fala de que eh, los círculos toquen sí ¿eh? bueno pues digamos que no me no me disgusta no me disgusta del todo tampoco esa esa esa apreciación esa manera de ver las cosas porque bueno es verdad yo lo cierto y es que veo muchos casos que, que bueno pues que sí que que, que se si utilice un, un término referido a un concepto que es totalmente contrario a otro Pues muchas veces ese otro contrario absoluto, pues, pues está a lo mejor cerca del término ese. Por ejemplo, ahora ya, hablando, eh, refiriéndose a los conceptos tradicionales, podemos decir que la extrema derecha y la extrema izquierda, curiosamente, pues tienen una serie de coincidencias. ¿eh? Tienen una serie de coincidencias. Son anticapitalistas, los dos. Claro, ahora vendrán los de extremo izquierdo y dirán... ¡Oh, eso es mentira! Porque al final están al servicio, el capital... Están". Bueno, sí, vale. Yo digo lo, lo que llega la, la teoría. Luego la práctica... Sí, la práctica de extrema izquierda da, da, da bastante risa. En fin, pero bueno, oye... Que, que el tema y el que llegue este que hemos estado diciendo... Y, y sí, y sí yo creo que los, los extremos tóquense bastante... Yo otro fecho, he soy muy conocí y en muchos años una teoría que, que se llamaba la del, sea, el meme Tirolicio, si estás sintiendo esto ahora mismo, voy por mal, pero bueno, una teoría que llega de los pares eh y que llega, bueno, pues una teoría desarrollada por, por Gustavo Bueno, ¿eh? que ya veo yo Tirolicio ahora mismo arrancándose la camisa y diciendo, no, no, y en un eh a ver, Gustavo Bueno y gilipollas. pero bueno no tiene que ver y gilipollas pero bueno tiene algunas cosas ¿eh? dichas y escritas que bueno pues que son aprovechables otras son movallades la mayoría son movallades la verdad pero bueno unas no poquitines que no son así les conocíes porque yo, yo muy mediático yo creo que que cada vez que, que presta y este hombre sale en la tele y en la radio se la machaca con después y tal viendo la grabación supongo ¿eh? supongo yo no lo sé no lo sé pero bueno son suposiciones suposiciones Eh, pero bueno que tienen cosas tiene cosas interesantes y esto de los pares conjugados a mí a mí prestóme cuando lo cuando lo sentí porque refería a, a a conceptos a cosas elementos que pese a ser absolutamente contrarios eh, necesariamente para existir uno tiene que existir el otro ¿eh? Eh, ponía para pa explicarlo, la persona que me lo explicó hay muchos años ponía el ejemplo de una moneda ¿eh? una moneda tiene cara y tiene cruz, necesariamente ¿eh? Eh, si cortas la moneda por la, por la mitad ¿eh? va a volver a tener una cara y una cruz no queda por un lado toda la cara y por otro lado toda la, to la cruz que no dejen de ser términos ¿eh? vamos a decir sencillamente que tiene dos partes, dos, dos cares ¿eh? no porque pintes eh, eh, o porque acuñes un, el focico de un paisano en una y el un yao y el focico del mismo paisano en el otro yao va, va a tener va a tener va a ser que tiene que tiene dos cares uy, está llegando un, un mensaje de texto ay madre de Dios pero esto que llegue. ah mira te lo lincio, que me dice a ver muerta al babayo de bueno, chin y ya de toda la vida Bueno, coño, eso te iba a decirlo ahora, joder, adelantaste, Timmy. ¿eh? Te iba a decir que al fin y al cabo en el taoísmo ya ya hay un, un concepto parecido, ¿no? Eh, si, por ejemplo, que dice que en algún verso, nah, no me acuerdo de memoria, de los versos del Tao Te Ching, pero bueno, que hay alguno que dice que para que exista eh, la belleza tiene que existir lo, lo feo, cosas así, es ¿verdad?, yin yang, de verdad jodete pasa que yo cuando supe de la teoría esta de Gustavo Bueno tenía 15 o 16 años ¿eh? y el Tao llegó llegó a mí por lo menos con 19 o 20 joder, oye y además de normal lleve más comprensible al mayor para la gente no, yo mentiré, es decir que lleve más comprensible para la gente la filosofía occidental que el oriental ...pero es una mentira como la culpa de un pino... ...porque precisamente lo que tiene la... ...la filosofía oriental... ...y es que lleva bastante más sencilla ¿eh? ...que no se come en la cabeza con tantas... ...con tantas historias... ...y, y, y que lleva bastante más sencilla... ...sí... es más fácil de entender... ...sí, sí, eso eso es verdad... Eh, ...no me acuerdo bien con que estaba... ...ah, con el tema de la moneda, la cara de la cruz... ...vale, hombre, sí, el yin y el, y el yang... las dos partes... ...que... Per, para hacer una reflexión sobre el tema de las monedes, oye, pues vos de que eh, les de agora no tienen cara ni cruz no, no sabes exactamente cuál es la cara y la cruz y una chorrada no siendo que juegues a, a lo de a lo de cara o cruz venga, a ver qué sale, voy a mirar mira, voy a mirar, por curiosidad ¿eh? a verles que tengo un bolso que si tienen cara, yo creo que les de ahora no tienen focico, espera voy a mirar, vamos a ver a ver, tengo aquí monedas a ver, no sé si suenen a ver, la primera que cojo por un lado tiene una moneda de euro y entonces por un lado pone un euro y trae un mapa un mapa de Europa ¿eh? no sé si soy la, la, la cara o la cruz y por el otro lado trae un águila ¿eh? para mí que esta debe ser alemana debe ser alemana porque trae un águila entonces bueno, en vez de jugar a coro cruz En realidad habría que jugar a águila o mapa. Escoye, águila o mapa. Entonces, tires y tal. pasa que claro si juegas ser otros igual no son iguales. Ah, mira, aquí tengo una. Eh, ay, qué guapa, ya. Nunca me fijara yo en esto. Mira, esta tiene también un mapa. Eh, eso debe ser genérico. te venden en todo es pero no es un mapa. Eh. Y para ya tiene el dibujo este de... Eh, ¿Cómo se llama? El hombre de... de Viturbio, me parece que se llama el hombre de Viturbio, de de de Da Vinci, ¿eh? Tío, joder, que guapo está esta moneda, más que nada por eso, porque tiene acuñado el, el hombre de Viturbio, estoy que sal con las piernas juntas y se separadas y los brazos en cruz y un poco subidos y tal para mostrarme, me parece que las proporciones, este y estas historias, y a ver qué más tengo por aquí, aquí tengo una que sí, ya mira esta sí podía jugar a cara cruz traer aquí la cara de un paisano que no sé ni quién ye, ¿eh? y un paisano que está de perfil con gafes tiene así la cara gordona papuda ¿eh? este sí podía jugar no a cara cruz porque en el otro lado no hay que hay una cruz o que hay el mapa tendrías que jugar a cara mapa ay mira y luego aquí sí que sí que les haya con con, el, con un focico conocido son los más de los que tengo traen a Juancar viene Juancar aquí, ay mira, y ustedes ponen España, para que se sepa, para que todo el mundo, claro, si no pasa, pasaría como con esta otra que digo, que hay paisano papudo y tal, pero no pon donde llegue, entonces oye, <ríe> tú imagínate, para pedir la vuelta y tal, oye, dame, oh, que, dame una del paisano papudo, o para jugar a Ahora escoye, paisano papudo o mapa, <ríe> con los de España por lo menos ponen España, ...pues el que lo vea y dice, ...coño, pues este será el rey de España... ...que es mentira, ya no el rey... ...oye, ¿cuándo acuñarán... Eh, ...cuándo acuñarán euros con, con... ...con la cara del Felipín? ¡Hostia, es verdad! ¡Claro, tienen que ponerlo! ¡Uy! ¿Sí? Ah, había los ya, me parece, ¿no? Cuando les pesetes... ...euros no, pero cuando les pesetes... ...yo creo que alguno había con el focico del... ...del Felipín... ...uy, aquí tengo una... esta voy, aquí. ...está bien... Cervantes por un yao ¿eh? bueno Cervantes pienso yo que ah sí coño ponlo aquí pienso yo no ponlo aquí pone Cervantes ¿eh? y entonces ye, esta para es jugar a Cervantes o mapa el mapa viene entonces bajan lo que valga esta ye de, de céntimos y, y, y también y aquí qué viene ah aquí bien ay pero este monumento conozco yo esto ye la puerta de Brandenburgo ¿eh? una moneda de céntimos con, la, con esta puede jugar a puerta de Brandenburgo mapa escoye usted te imagina eso típica situación, digo típica porque bueno, no llegué tan típica, pero bueno típica, dos paisanos en el desierto sin nada que comer muertos de fama y tal y, y planeen comerse el uno al otro y claro, pues decidí a ver quién, quién coma quién, pues se lo suegan a Corocruz imagínate que qué eso en ese momento, que tan, tan, tal te collan una moneda, omega, no podemos jugar a Coro Cruz, vamos a jugar a Águila o Mapa claro, diré uno no otro y esto no es serio estamos hablando de, de comernos el uno al otro y tal, y vamos a chugarnos lo águila o mapa, joder vaya tal, o igual les da un descojón en ese momento, imagínate tienen que chugar a, mapa o puerta de Brandenburgo ja, ja, ja, ja. Ya, movid este tío que pueden, pueden pasar, si, sí, por poder puede pasar, no no es sí, joder, pueden pasar vamos a poner un, un, un cantar si esto y da la gana de ay Vamos a poner... ¡Ay, coño! De tal, de tal. Vale. Sentí y esta. A ver si vos préstame, préstame la de Dios. Coño. Sintiendo radio Cuca, la radio libre de Sí, sintiendo y inmensables, Falar al fin y al cabo de las mismas cosas de siempre, siete años, no seis ya, hablando de, de lo mismo. Bueno, hombre, joder. Como dice, como dice el, el mi amigo Fuku, eh, que está en el chat. Estamos siente en el chat, pero no dicen nada. Están eh! arrequechados ahí, están atechados. ¿Eh? Es el mi amigo Fuku que, que llega lo mismo por distintos caminos. O es sea, y eso. Y que, claro, a ver, vamos a ser serios. ¿Cómo coño voy a llevar seis años aquí dando la tabarra y contar cosas nuevas cada vez? Joder, eso no hay días que no falga. Bueno, me igual sí, hay alguno que dice, oye, pues yo sería capaz de estar seis años contando cosas nuevas cada jueves, ¿vale? Pues, pues falle un programa, coño, ¿eh? Que aquí que hacer programa a todo el mundo que tenga ganas, pues de venir a Radio Cuca y hacer un buen programa. Entonces si ya están ayu que ya es capaz de estar seis años contando cosas distintas. Eh, pues vienes y ves su programa, coño. Y dentro de seis años falamos. ¿eh? Entonces yo diré te, coño, pues mira, ya era verdad, joder, eh, sombreros sombrero y riendo pletesía, Eh, y si no diré, mira, vamos, ves cómo acaba repitiéndote caro como yo. el día que si el individuo, que es el extremo derecha, que es estas cosas, ay. Y ahora voy a hablar de otra cosa de la que ya tengo falado Bueno, yo una cuestión que la tengo falada más cuando viene eh, a, de invitado eh, de colaborador Viene aquí el, el trovador ¿eh? El trovador tiene un término muy muy interesante para referirse a... A ver, el concepto es complicado El concepto eh, viene a ser eh, la intromisión de, eh, de la administración estatal Eh, ...en las decisiones individuales... ...en la vida del individuo... Eh, ...él viene a llamarlo... ...el macarra del instituto... ...el macarra del instituto... ...pues así que viene a jodete... ...básicamente que tú estás tan contento... ...faciendo de estas cosas... ...y el otro viene a jodete... Eh, como, ...como poco a, a que ideas... ...una parte para él... Eh, ...el tema en el que estás... ...y das una parte... ...y, y como mucho jodete vivo... ...y acabar con lo que estás haciendo... ejemplo ...yo qué ...pues si tú quieres vivir en... ...en, en, en un sitio... ...cualquiera... Eh, eh, que, ...pero que no tenga lo que ellos llamen... ...el permiso de habitabilidad... ...o la cédula de habitabilidad... ...pues si se entera el macarra del instituto... ...acá, eso no has estado... Pues pues quítate de vivir ahí. Y el Estado dice que te ha prohibido dormir en la calle, pero tampoco te deja dormir en la casa que tú hiciste. Y es una situación curiosa, eh, rara y Y vamos, en general, como todos los tú cualquier cosa que quieras hacer. él Estado a venir a meter hermano y a llevar a la parte de. Y si parece que que esa cosa nun tin que facese, non te va a preguntar, ni va a preguntar a la gente en general si pode facerse ou non pode facese parece decidir non pode facese Y como lo Estado, al fin y al cabo ten la la la concesión exclusiva del empleo de la fuerza bruta, Pues pues nada. La fuerza bruta, se los llamamos de mal e tan tan mal hecho. pero bueno pues, porque la concesión tiene la el estado tiene la marcas del instituto pues hoy, hoy mira por circunstancias ese interés de una cosa que es muy graciosa a ver yo sabía sabía ya que mucha gente que mucha gente pasaba que ¿Eh? que estudiamos una cosa estudiamos una cosa y complicada porque en un balcón que sepas hacerlo ¿eh? tienes que estudiarlo y también otra cosa que pone el Macarrel Instituto tú no llevas bastante en un bondo con, con saber hacer una cosa tienes que tener eh, un papel donde diga que lo sabes hacer y ese papel, pues, dátelo al Macarrel Instituto no te lo da nadie no más, todo al Estado y bueno, pues se supone que cuando te lo dan ¿eh? después normalmente de muchos años de Eh, de estudiar, de escribir cosas en unos papeles, eh, eh entienden entiende que si escribiste y todas esas cosas en unos papeles, eh, pues entiende que ya que sabes, que sabes hacer, pues lo que sea, eh. Yo personalmente estudié una carrera entera y físicos de, de los postulados esos que dice y no tengo ni, casi ni puta idea, eh, pero voy ponía bien todo en los papeles, entonces oh, ¿eh? y como decía también un un profesor con que, que tuvo de estos que viven de llevan un poco más probos estaban en contra de los exámenes y tal y eso pues a ser de derechona eh sí para que veáis que al final los términos no y los conceptos no no son siempre no son siempre tan ¿eh? tan direccionales tan directamente proporcionales digamos bueno tiene bueno pues decía este que Porque decía, ver, yo prefiero evaluar, vais dándome trabajos cada poco y tal, eh, o si no, oye, el que lo prefiera que fue un examen. Pero como yo no tengo, decía, ningún interés en que coincidáis conmigo, pues vais a tener que coincidir con el paisano que escribió este libro. acá, pues digo, que tan interés en hacer un examen, pues no hay problema. A fin de curr yo hago un examen y tengo que decir lo que lo tú estoy pechando que describe este libro. Tengo que decir estas cosas. Muy bien dicho, porque al fin ya cabo eso ya lo que lle un, Lo que lle un un examen, lle coincidir, O con, el que, con la manera en la que piensa el que te dio clase, eh, con la manera en la que piensa el que escribió un libro, eh, normalmente las dos cosas a la vez, porque el eh, que te da clase, date clase por un libro, que suele ser un libro en el que te ha expresado un pensamiento sim similar al de él. ¿eh? Eh, bueno, en fin, este es, este es, estas cosas. Y entonces, bueno, la cuestión es que si tú, a través de un montón de años, De, de perder tu vida porque bueno, al fin y al cabo y perder la vida de que más a, a eso o a pocas cosas más pues pues pases unos cuantos años escribiendo en un papel las mismas cosas que piensan otros ¿eh? Eh, pones eso en un papel y dicen esos otros ¡ah! sí que sabe entonces vamos a dar un papel grande y guapo ¿eh? y en ese papel grande y guapo vamos a vamos a, a decir que sí que sabe hacer estas cosas que supuestamente enseñamos aquí a hacer que es mentira que no te enseñamos a hacer nada pero bueno oye pues ponenlo ahí ponlo ahí y hombre suponse suponse que una vez que tienes ese papel eh, bueno pues ya puedes hacer eso eh mm, Bueno, pues sin, sin miedo a que venga el macarrar al instituto Bueno, siempre va a venir igual a llevar la soparte ¿eh? Si estás ejerciendo eso por por cuenta por cuenta llena ¿eh? Pues da igual, va a venir a, a llevar la, la, la soparte de, de los perros que te dan por facelo Bueno, ya no te digo nada si estás faciéndolo por la tu cuenta Por cuenta propia, entonces llévate un montón de perros a ti ¿eh? Porque bueno, supongo que todas estas cosas que digo de, de poner... de escribir en papeles coincidencias con con la manera de pensar de de los que supuestamente te enseñan a hacer una cosa pero no te enseñan y verdad no te enseñan a facela supuestamente todo eso se fae para conseguir ese papel grande guapo y usarlo para poder hacer una cosa a cambio de perres normalmente normalmente hay sienta raro que falla esto por aprender bueno bueno siente raro igual a ver el raro igual soy yo ¿eh? que ya dice que yo ya era más bien tirando heterodoxo que, que ortodoxo ¿eh? entonces más raro soy yo todavía que tal, pero bueno igual, sí, igual había que, que estudiar para aprender, no sé yo soy vos te estoy refiriéndome a estudiar ¿eh? a estudiar una profesión una carrera, una cosa de estas ¿eh? sobre todo las carreras, porque todavía en las pro profesiones igual find algo, find algo más que tenga que ver con facer ¿eh? los carreras no normal y que, que te enseñen palabras y letras que después tú tienes que reproducir ¿eh? un papeluco y, y ellos ellos valoran si reproduciste correctamente lo que ellos piensen o no va a ser una cosa así O A lo mejor los que van de guay si quieren que pienses por ti mismo, pues valoran a ver hasta qué punto eso no llega exactamente igual a lo que dijeron ellos. Al final ni lo mismo, tiene. porque si pones lo mismo que dijeron ellos, como va en contra de eso y de ideas y demás, pues igual también te suspende, qué sé yo, ¿eh? historias. Pero bueno, ¿qué que se supone que tú si estudies y saques un título, es porque eso te va a permitir trabajar en una cosa. ¿eh? Y, y, bueno, pues, trabajes en esa cosa a cambio de perras. El macarra del instituto, el Estado, siempre va a llevar parte de esas perros ¿eh? Y ya como si ella es un emprendedor, ¿eh? un autónomo, un alto autoempresario de esos, ¿eh? pues entonces ya flipes la cantidad de perros que van, que van llevarte y la cantidad de cosas que van a Lo de menos es que sepas hacer lo que... ¿Eh? eso yo lo de menos eso tampoco es una cosa que yo os importo mucho yo os importa que tengas papelinos que ¿eh? que, que gastaras bien de perres que ellos días bien de perres a ellos eh, para sacar, pa sacar lo, los papelinos esos ¿eh? y, y que los tengas para pa ejercer que sepas hacerlo tú ¿eh? que sepas hacerlo uno que no tiene el papel bastante mejor que otro que si lo tiene que lo de menos eso no importa No importante y tenerlo, no importante y tener el papel. Fa muchas gracias ahora a ver cómo incluso están imponiendo esto para bueno pues para empleos de de los que no requerían formación. Yo por ejemplo quedo asustado cuando me cuando veo la cantidad de de gente que conozco que después de llevar no sé cuántos años trabajando en en una cosa. ...pues o, o saquen una titulación... ...o no pueden seguir trabajando en esa cosa... Ver, ...que llevo 10 años trabajando en esto... ...que juego perfectamente... ...que nunca tuve una queja ah ah ah ...pues a sacar el título... ...a pagar ahí los perros que tengan falta... para sacar el título que des sin... ...sin, sin, sin trabajar... ¿eh? ...por ejemplo, yo que sé... ...los camioneros... ...los camioneros... ...a lo mejor lleven toda la vida... ...eh... ...lleven 20 años conduciendo un camión... ...eh... O, o, o lleven 35 conduciendo en autocar, que sé yo, y nunca tuvieron una multa, por ejemplo, ¿eh? y de, de repente decís, o sacas el, el cap, esta cosa que llaman el cap, o, o no puedes, o no puedes trabajar más de esto, quédese sin el carné, eh, sin el carné, eh, sí que el permiso de conducir que tienes dentro de ahí muchos años, y eh, que supuestamente cuando lo sacaste ya era para siempre, ¿eh? pues eh, o no, ahora ya no, ahora tienes que sacar el cap este. ¿Eh? y si no pues y el capio no solo lo cuesta pero bueno si no le costará ¿eh? unos buenos perres ¿eh? que mucha gente no los tendrá o qué sé yo o, o fue mucha también mucha gracia este eh, las personas que trabajen en con ancianos en, en residencias o, en, o estos que van a los domicilios o tal que igual también lleven no sé cuántos años ¿eh? no sé cuántos años haciéndolo, pero ahora dicen señor oh, necesites el certificado de profesionalidad de, de asistencia sociosanitaria. Entonces yo decía madre de Dios, pero a ver si yo llevo no sé cuánto tiempo, ¿eh? cuidando a esta gente, y mira qué contenta está esta y qué, ¿eh? qué feliz tengo este otro. Y, no, no, da igual, tienes que tener el papel, ¿eh? importante. Entonces hay tan, ¿eh? Hay tan un montón de, de, de, de gente que pensó que que en eh, no, un joder a lo mejor trabajó precisamente en eso porque no tenía formación e incapacidad para eh, pa enfrentarse a eso porque no toda la gente tiene o no desarrolla le, o le interesa las mismas las mismas cosas las mismas capacidades eh. y bueno pues no tiene mucho sentido tiene sentido a ver Ahora ya voy a meterme en un jardín. Tiene sentido eh, que, que para determinados trabajos como es en concreto, pues joder, oye, pues tienes que estar consciente y tal. Eh, tienes que saber, eh, también saber, muy bien saber. Lo que ya no es tan normal, ya que, de, de, que el macarra del instituto dijera hasta ahora que eso podía hacerlo cualquiera, ¿eh? que no supiera hacerla con un canuto podría perfectamente eh, encargarse de gestionar buena parte de la vida de una persona que no es autónoma ¿m? que no puede valerse por sí misma es curioso, es curioso como, eh, como opina que puede hacerlo cualquiera ¿eh? y ahora de repente de un día para otro casi de un día para otro de unos años para acá pero muy pocos, pues está empezando a A esos sillos que... No, no, pues no vale con que... Con que lo tengas fecho mientras mucho tiempo lo juegas bien. No, no, no. Ahora hay la falta allí que... Que además juegas esto... Para que nos des perras básicamente. ahora sea, que yo no tengo perros. ¡Ah, te jodes! ¿Eh? Pero si no tengo perros y me quitas de trabajar... Eh, en lo que sé trabajar, pues... Pues igual que en la indigencia. Ah, ah, ah. Por el chaval. Que yo problema mío, que tú tengas que revolver en los cubos de basura para pa comer. No, no es problema mío. Como mucho yo problema porque tendré que poner un candado, eh, para que no me lo bien llenes toda la calle de, ¿eh? de, de pucharra de que estaba metida en el contenedor y me la saques revolviendo, ¿eh? Pues igual eso sí es mi problema. Pero el otro no, no es mi problema. Y curioso, y muy curioso. Y como cuando esto ya no tengo impuesto. Ya sabéis que, que en este programa lo que hay datos fidedignos, eh, si los queréis, busquéis en otro sitio, ¿viste? A ver, yo me hago aquí cuánto cosas que se me ocurren, pero no, no suelo venir con datos, ¿eh? Esos, miles son otro ya. Cuando entró esto de Bolonia, ¿eh? Esto del plan Bolonia, pues me hay un montón de gente que ya tenía carreras tuvo que ponerse a estudiar otra vez, porque si no quedaban sin ellas. ¿Parece? ¿Eh? en la gente que tenía carreras pequeñas pues esto que antes se llama bien diplomaturas que en algunos casos tuvo que ponerse tuvo que ponerse otra vez estudiar ¿eh? qué curioso qué curioso Oye, yo mismo enteré, enteréme hoy de que, que de algunas de las cosas que falgo pues si quiero seguir faciéndoles eh, también tengo que sacar una titulación extra o acreditar o la de mi madre ¿eh? a mí personalmente tráeme al pairo ¿viste? Y, el mi interés por los medios estudios y es bastante pequeño por un decir eh, bueno ¿para pa que voy a tal? bueno pues que la, la historia esa pues bueno que de repente yo supongo que el macarra instituto te dicho, dicho ah, pues tengo ganas de voy a sacar perres de algún lado porque todavía si te dijeran no, no tienes que hay que hacer este curso y qué tal pero bueno oye todo yo aquí tú tienes que arreglárteles para para sacar el, el tiempo y les ganes y tal, y hay que esforzarse y hay que ponerse. Bueno, pues si era una putada, pero bueno, anda, vale, está bien, pero no, no, y que además tienes que, que tenerles perras. Tienes que tenerles perras. Eh, yo, mira, voy a saltar a otro tema, pero yo como esto de los de los colegios profesionales, ¿eh? y a mí, yo siempre, el recuerdo me mogolló en las GAE, yo creo que hay un concepto similar al de colegio profesional al de sociedad de general de autores sí porque consiste en cobrar no se sabe exactamente por qué tú la movida que según determinaes oye profesiones no puedes ejercerles sin un tas colegial y claro pues bueno tú puedes decir vale pues oye pásame muy bien estar colegiado, supuestamente, no sé qué hacen exactamente los colegios, pero bueno, y a lo mejor hacen algo. Bueno, pues tengo que estar colegiado. Vale, pues me colegio. Y dicen, no, pues lleve tanto al mes. Pues, ¿Cómo llevo? O sea, que tengo que pagar tanto al mes para poder trabajar. Tengo que pagar vosotros. ¿Y ¿Cómo lo de vosotros eh? Para poder sentir música eh? o, o ver la tele, tienes que pagar ellos. Eh? Pues, pues esto bien bien ser una cosa aprecia. Oye, ¿Pudiste pasar cinco años estudiando una cosa, eh, sacar unas calificaciones excelentes y todo lo que quieras? Que sea ¡ay, amigo! Pero si quieres trabajar, entonces eh, tienes que pagarnos primero, a nosotros. Luego tendrás que pagar también al Macarra, ¿eh? Pero antes del Macarra, pagárselos a nosotros, que somos amigos del Macarra. Y es una cosa muy muy curiosa, ¿eh? Y una cosa muy muy curiosa, pero bueno, oye, curioso, pero, pero pasa, ¿eh? estas cosas estas cosas pasen <risa> ya una, ya una jodienda como la copa un pino pero bueno oye qué sé yo habrá los que, que te han contentos a lo mejor con, con esto no no sé no creo no creo voy a poner otra venga ahorita yo con ganas de, de poner música ahora voy a poner otra que además ya es muy parecida a la primera joder pasa que hoy eh, regalado medio mal con el besar que estoy, pero sentirlo, ya veréis. Manteca. A comer La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo aquellos momentos en que fuiste mío y hoy quiero olvidarla de mi ser la última noche que pasé contigo quisiera olvidarla pero no he podido la última noche que pasé contigo tengo que olvidarla de mi ayer porque te fuiste aquella noche Porque te fuiste sin regresar y me dejaste aquella noche el cruel recuerdo de tu traición. Plau noche que pasé contigo la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío y hoy quiero borrarla de mi ser porque te fuiste aquella noche porque te fuiste sin regresar y me Recuerdo De tu traición Ay, ay, ay, ay, en la última noche Que pasé contigo La llevo guardada como Fiel testigo Y aquellos momentos en que fuiste Mío, y hoy quiero Borrarla de mi ser Sigue, sí, sigues sí, con, con Radio Cuca, ¿eh? ¿Qué cosa? Sigue, sí, sigues sí, con Anedonia, sí. El 107.3 de la frecuencia modulada. O, a lo mejor también en www.radiocuca.org, ¿cómo coño? Voy a saber yo dónde estás. ¿Dónde eh? están Fuku y otros dos más que están sintiendo esto a través de. del internet ¿eh? los otros dos están siguen atechados no dicen nada ni para dios ¿eh? cago la puta que ellos darán mal rollo contar cosas o tal no pues está muy bien contar cosas en el chat porque así das mi idea es mira dice a mi fuco ahora que para variar podría un día eh, para variar de temas porque precisamente si estoy siempre hablando de lo mismo ¿eh? bueno, claro, ya, pues digo, joder, yo 6 años como para no hablar de lo mismo, Faló de los mismos para mí, es mis movido, ¿eh? Yo van a hablar de mi libro, ¿qué pensáis? ¿Eh? El otro podía ir, cualquiera, el, el umbral, Paco el que un día es borrachón en un programa de la tele, yo vengo aquí a hablar de mi libro, ¿no? <risa> bueno, bueno, pues yo igual, yo vengo aquí a hablar de él, mi libro, no vengo a, ¿eh? Pero bueno, sí que, decíame, eh, decíame eh, Fuku... Eh, Tenías que un Dedicado a posibles sistemas de convivencia Más justos Para variar la temática Aunque no creo que exista eso eh, sí, hombre, sí, hombre Sistemas de convivencia más justos Sí, yo te he convencido que sí De que sí que sí que podría darse sí, hombre por, por dos motivos, uno Eh, porque yo creo en la bondad de la especie humana ¿eh? y creo que somos capaces de hacerles de cosas mejores de lo que les hacemos ahora. Y, y por un motivo menos romántico, que, que, que para ser más justo que este, tampoco falta mucho, <risa> y es bastante sencillo. Un poquitín más, ya, ¿eh? ya, ya pondo. Eh, comentaba yo, hay un. A ver, yo, en cuanto a los libros. Ya lo sabéis de sobra Por, eh, por lo que recomiendo Que a veces que de ese mes en cuando eh, Bueno pues me dedico a A hablar de, de libros Que son interesantes eh, mmm, Yo soy más de novelas De ficción, la verdad Que de, que de ensayos O de estudios o tal eh, A lo mejor precisamente porque bueno Tuve ¿Eh? mientras en muchos años no me dio otro remedio que leer cosas, cosas de esas, precisamente para eh, pa que me dieran ese, ese papelín que me permitiera poder trabajar siempre que yo diera su parte a, a macarras, a macarras varios, bueno pues la cuestión y que mm, eh, a lo mejor por ese motivo ahora soy más de, son más de noveles, ¿eh? que de, que de ese sí, otro tipo de obras que también de hecho vez en cuando caen, porque a lo mejor interesan un tema, ¿eh? y bueno pues busco un libro que fale del tema para pa enterarme mejor. Por ejemplo mira de física sí que yo muchos, soy así nada raro? llevo cosas de física, oye pues en fin, eh, soy morro, no entiendo nada, por supuesto que no, pero yo les Yo les a lo mejor para pa enterarme un poco mejor del argumento de, de, de algunos de de las novelas de ciencia ficción que, que tanto me gusten ¿eh? porque claro ya sabéis que yo soy muy aficionado sobre todo a la ciencia ficción realista la ciencia ficción realista eh, que, que aunque parezca unos símbolos un tal bueno pues eh, refierese en muchos muchos casos en muchas muchas situaciones refierese a, a, a fenómenos a fenómenos físicos Eh, que bueno pues pues que que, que son reales aunque sean como te diría yo Un poco imaginados a unos extremos. Eh, bueno, mierda, que para el fin y al cabo, que viene muy bien saber de física para poder entender esas cosas. Eso quería decir. Bueno, y un par de... Todo este tema de... Eh, de de, de los noveles en vez de los ensayos y, y las sociedades alternativas, los comercios alternativos vienen porque ahí, según me lo comentó, a la, a la cabeza dos noveles, ¿eh? Que allí, que precisamente, pues bueno, que falan de dos números y ahora pensemos una tercera. Mira, curiosamente, los tres de ciencia ficción. Bueno, ya, que, ya lo que más lío y no, normal. Eh, además, como sé yo que el foco y un gestor también empedernido, pues mira, de y a lo mayor así, no, pues de apetez, y apetez, buscarles y leles Eh, una que la que bueno pues de la que yo creo que ya falle más una vez de de un de una escena nomás que, que aparece en la en la novela eh, eh de fecho no ni siquiera hasta que voy a decir eh, el el título que voy a decir y el del primer volumen de una serie creo que llegue de dos ¿eh? Eh, o a lo mejor y de más pero yo de dos nomás bueno el primero se llamaba Cheyenne 1112 Y creo que tiene una continuación Y que llenan la cantidad A ver, Che llena también ambientada En el, en un futuro En el que la Tierra es inhabitable Y bueno pues Por temas ambientales y tal En un momento dado eh, los, los seres humanos decidieron que Viven a, a vivir en una especie De, de cúpulas eh, Ciudades burbucha Y ahí no me acuerdo si llenan cuatro o 5 en el mundo Ya no me acuerdo porque estoy, yo Uno de esos libros que llegué puf Yo creo que en la escuela ¿eh? Y bueno pues mira, Sería interesante volver a Fácilme con él Porque bueno Tenía una temática interesante Que era la de que eh, Aunque esa gente Seguía viviendo en esos cúpules interconectadas por unos tubos eh, Por los que viajaban unos trenes De eh, alta velocidad y tal Pues resulta que fuera eh, eh, Bueno pues El planeta recuperarase ¿eh? y, y entre otras cosas Vivían tribus de indios ¿Eh? En concreto los que salen en el libro son Cheyennes ¿eh? Y bueno, pues por diversas virtudes que ahora mismo no me acuerdo Pues el caso es que unos cuantos de esos humanos De, les, de esas personas que viven en la, en la cúpula Pues acaben viviendo con los chilenes y a la manera Cheyenne Y hay un, una escena... ¿eh? No escena escrita en el libro que ya os digo creo que ya en la continuación que coño busca lo por internet joder que ahora por internet a todo ponéis cheyenne 6112 en internet y está lo de cheyenne es sí porque es cheyenne y lo de 6112 y sí porque ya el año supuesto en el que también pintado ¿Eh? y bueno pues que hay una hay una escena de la que ya hablé bien de veces pero yo os digo, joder que me repito que son seis años hostia de programa Tendré que repetirme 6 o siete cuántos van ya Nunca me acuerdo siete Ah no Va para siete ya Me cago en la ley Me cago en la Hostia Que palmes que bien feo siete años Ay ay ay ay ay Coña Que celebrarlo de alguna manera Que el 7 ya ha sido Un número muy eh, cabalísticamente Y estas cosas Y es un número muy importante Eso me ocurrirá Como celebrarlo Hay una celebración Que tengo pendiente Que ya celebrar algo Con los Antes de decir El cumpleaños que quería celebrarlo en en el puerto Andrúas, ¿eh? en un claro, en algún claro de la Viesca de eh, de, de, de chardones que, que hay allí arriba bueno pues igual oye pues igual tengo oportunidad de, de celebrar el séptimo oh, oh, oh, séptimo aniversario de, de Anedonia eh, ...sí, pues igual sí igual sí, igual aprovecho para pa celebrarlo que bueno que pues decía que precisamente si estoy a punto de tarde de séptimo aniversario yo estuve ay porque a en no chobre en payares no en no chobre. hay que todo ese tiempo aniversario felicitarme inmediatamente a ver a pone ponéis ahí felicidades anedónico no lo ponen no pones a buen on typing cago la mar estos es a bueno en fin que todo cumpleaños joder estoy cumpliendo 7 años y yo tan feliz ¿eh? que, bueno que yo consigo siempre que ...que el anedónico miserable tiene un poco menos de edad... Que, ...que anedonia, dos o tres mesinos menos... ...pero bueno, ya no pasa nada... Eh, a, ...asumo que más o menos... Um, ...puedo decir que estoy cumpliendo siete añinos... ...bueno, pues que en estos siete añinos... ...ya falé de, de Cheyenne 6.112 y de esta situación... ...yo creo que uno o dos veces por lo menos... Eh, ...la situación en concreto, la, la escena esa... y una en la que uno de los que antes vivían a Cúpula y que pasó a vivir con, lo, con los chilenes, eh, bueno, pues fa ese alfarero eh, fue ese alfarero y el, el su oficio pues bueno y construir eh, cántaros, hacer cántaros hacer charrones eh, y bueno pues nada, failos y, y entonces eh, la cuestión es que los fae para que los demás los collan no para que los compren pa' que los collan dice que que dice eh ah, ay, ay coño Metióseme metióse me siente un tal es oliver que dice che llenes no lo topo para bajarlo y luego que dice felicidades Nin por tercer gracias tengo que decir que mañana canta el gallo a las seis a ver si llevo los libros estos bueno pues Oliver eh, oh, pues se los días hombre que bien está ta, Oliver está ah no el tercero soy yo mismo me parece Claro, sí, soy yo mismo O sea que ya ya, techao, ya nunca da Nunca da ninguna techa Nunca da ninguna techa Vale, oye, menos mal Menos mal Oye, bueno Eh ¿Qué decía? Ah, que los baixaron Ay, madre No sabía que se podían esas cosas Ay Ay, joder con, Pero tan rápido Con esa facilidad Y los Los de Del internet Joder, sí Pon aquí del, el, el Fuku Que los desposidos Que ya está Y que el de los chellenas que no lo topa, no me no. Yo decíamos Yo decía vos, inocentón de mí, decía ponerlo en internet más que nada para saber el autor, que a lo mejor viene alguna reseña para buscarlo después en una biblioteca o algo. No, no, que va. Cheyennes no lo topamos, que hago en la ley. Bueno, me, ya miraré yo a ver si si me entero. Si me... Dito que, a ver, la mayor parte, a mí, yo no me acuerdo muy bien de qué digo, acuérdome, eh, sí, básicamente de que. el único animal diferente de los humanos que, que sobrevivía y era un caballo. Y bueno pues por esos tubos ¿eh? que os comentaba que digo un tren, pues viajaba el caballo de ciudad en ciudad para exponerlo, por pa exposiciones, y bueno ponse el caballo ponse malo y muere y entonces la gente no entiende por qué muere y uno que explica, no, y hay que atacaron unos microbios y uno que dice, animales, más animales y dice, sí, pero muy pequeñinos y que hay que matarlos, porque si no matan pero cómo vamos a matar animales y tal bueno, la historia y que después ya pues digo que no sé por qué era, pero que unos cuantos acaben viendo fuera de la cúpula y uno de ellos fue el alfareru Y, y, y fae, fae charrones y, y, y cantos y estas cosas. Y entonces hay un momento que viene uno y dice, joder, qué guapo te quedó este. Y dice, sí, la verdad que quedó muy bien, pero estoy un poco preocupado porque no lo coge nadie. Parece que me quedó también que la gente da eh, vergüenza cogerlo y cogen otros. ¿Eh? ¿Eh? No vender, no comprar. coger ¿Eh? Esa, bueno, pues no deja de ser una, una forma de, de convivencia alternativa, eh, lo que decía lo que decía Fuku. Después, otra forma de convivencia alternativa, otra novela que también refleja una forma de convivencia alternativa, alternativa, pero que me presta porque, bueno, pues pese a que supuestamente lleve en principio bucólica la visión que podamos tener y la visión que supuestamente tenía que dar La autora, en este caso Úrsula K. Leggin, eh, que bueno, que lleva una autora eh, confesamente anarquista, y que en un libro, pues que bueno, refleja la, una sociedad anarquista, pero muy bueno porque refleja les, les muchas contradicciones ¿eh? entre la ideología y lo que pasa. El libro en cuestión y los desposeídos, ¿eh? Eh, en el que habla de un planeta llama Warres. una luna llamada Anarres, el planeta bueno, allí países capitalistas, países comunistas y en Anarres eh una sociedad eh regida eh, por pel principio, los principios de convivencia anarquistas ya veréis que bueno pues que hay una si lo leéis bueno si sí, eh, porque si sí, pues que el que el que pueden topar y bajar esta gente Oliver y Fuku por lo menos pues bueno pues ahí eh viene un montón de, de contradicciones en el, en el sistema anarquista como de fecho uno de los el protagonista lleva un habitante de Arres que marcha para Arres porque bueno en fin ya, ya lo veréis ahí bueno pues viene una posible manera de, de organización de organización diferente ¿eh? Eh, de organización en este caso basada en, en ideas anarquistas y estoy acordándome de otro lo que pasa a ver ese también refleja una sociedad diferente alternativa y un poco más justa que esta pero en el fondo bastante parecía ¿eh? en este caso bueno ye, eh, no no es tan revolucionario y la trilogía de Marte a mí la trilogía de Marte de King Stanley Robinson gustame la de Dios eh Buah, gustame de yo me de yo me ha cuando la cuando la leí porque, bueno, destina un conocimiento de, de, de Marte, en este caso, de la geografía marciana, de las condiciones marcianas tremendes un gran conocimiento de, de física, porque, bueno, y la historia... A ver, son tres volúmenes, en este caso, en la trilogía de... Sí, pasa mucho con las trilogías, suelen ser tres volúmenes. ¿eh? <risa> en fin, bueno, Marte y Marte verde y Marte azul, que viene a ser Marte rojo porque, bueno, pues el planeta colorado, ¿Eh? Eh, Marte verde porque en el proceso de terraformación ya empezaban a crecer plantes y Marte azul porque ya incluso había mares ¿eh? y bueno en, ese, en todo ese proceso pues entre otras cosas falase de, de la revolución separatista marciana ¿eh? de como la gente de Marte que organizase ellos solos a su manera un poco como lo de Cataluña de, de aquí o lo de Escocia ¿Eh? ...que quieren también organizarse... ...en sin España... ...y en sin el Reino Unido... ...bueno pues una cosa si así... ...en vez de que se de España... ...de del Reino Unido... ...quieren se de la Tierra... ¿eh? ...bueno pues eso... Eh, ...y la cuestión es que bueno pues eso... ...cuando más o menos eh, consiguen... La, ...esa independencia de la Tierra... ...pues buscan a ver la manera de organizarse... ...y hombre... M ...más justo que lo de aquí... Pues parece a mí que sí ya, como se organizan los marcianos Entre otras cosas tiene un detalle que me presta mucho eh, Que llega a los cargos eh, Casi que, bueno, no me acuerdo si llega en el estibos, Sí, me parece que sí que llegue en el Estivos Pero llegue en una putada O sea, no había mayor putada en el mundo que que te tocase ser presidente Recuerdo ¿eh? hay un momento que a una... ¿Cómo ella se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba yo Igual y haga una carta que le avisa y es la presidenta de parte y ella, ah, yo la mierda, no quiero y el otro, sí, sí, pero tienes que ser que tocó taticajo la marca uno sé qué yo no quiero ser presidente claro, porque no ¿eh? como, llegue como aquí que los políticos en general pues, son unos fartones y no hay nada mejor en el mundo que ser político ¿eh? trabeyes mucho menos que cualquiera de, de los demás del resto de la gente del resto de los mortales y ganas muchísimas perres más ¿Eh? y es tremendo, vez mucho menos No tienes falta de saber nada ¿eh? En este caso Bueno, pues hay muchos que tienen papelinos Pero si no los tuvieran tampoco pasa nada Hay los que no los tienen ¿eh? Y no pasa nada <coughs> Y ahí están, ahí están sin problema ningún Y bueno, pues eh, Que la, la movida y esa que, que no tiene falta de saber nada No en nada así y tal Lo que hacen son los que, porque alguna todavía cree en el sistema y dices, sí, fue muchas cosas, muchas muchos yeis, muchos norbes no, menos no, eso no los de los de arriba, fan como mucho los mandos intermedios y tal, ¿eh? los de arriba, ¿qué pensáis? que todos esos que están en el Congreso que fan algo, mentira, no nada, lo que fan eso, fartase fartase a perres a trabajar poco, ¿eh? bueno, trabajar no trabaja en nada digamos que fue acto de presencia y poco más ¿eh? eso es lo que eso es lo que faña a cambio de eso pues tienen muchos perres pensiones vitalicias y perres muy más perres y y coches oficiales y teléfonos móviles oficiales y y, y ordenadores oficiales y qué sé yo tendrán hasta hasta de pipes oficiales para cuando tengan ganes pues ya es fácil ya fácil que ¿eh? ya es fácil que sí Eh, pues son son políticos los políticos pueden eh, permitirse esas cosas mira voy, ponemos un eh, ahora que ya falé de, de de estos sistemas alternativos eh, que espero que Oliver Fuku y bueno y quien más ella eh, que que está que está que está sintiendo el programa Pues bueno, que puede hielo y da la gana de hielos no, Yo ni no mando ¿eh? Y bueno, pues mmm, Reflexionar acerca de Dios Y entonces ahora que ya fue de esos tres Supongo que habrá más O no Hombre, sí, también podría hablar de De los campesinos socialistas De la peli esta De, de los campesinos de la tabla cuadrada Vola yo <ríe> Pero bueno, sí, más en plan de De cachondeo Pero bueno, voy a, mira, voy a, ahora acordéme de un cantar Que, que apetece, mami, ponerlo. Vaya cantarín que todo esta noche, ¿eh? <risa> la verdad que... Eh, eh, sí, esta lleva... A ver si está, porque... Igual esto no está en el, en el grupo de sarco. A ver, a ver, a ver, a ver... Aquí eh, muévete. Vamos a bailar ¡Ah, mira, sí que está, sí que está! Bueno, pues como, como sí que está... Eh, voy a ponerla y, y sentísla, ¿eh? O si no queréis no la sentáis. No tenéis más que... que cambiar de emisora, poner otra cosa, que sé yo, lo que vos, lo que vos dé la, la real gana, eh, es muy fácil, hostia, facilísimo, tan fácil como yo donde yo play, ey, porque son a sonar a por tondo, ¿No? la que yo, no, quita, cállate, joder, ay, que mal me llevo yo con la tecnología porque es lo que quieren, en vez de lo que yo mando, ay, Dios mío,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 Sigo pegándome con la tecnología Mientras vosotros seguís sintiendo Anedonia Lo que pasa es que Anedonia ya va tocando A su fin Hoy duró hora y media El programa, coño, bastante, ¿no? Falamos de muchas cosas, joder se sí, hostia mogollón hablamos de, de montañas ¿eh? de puntos de vista siempre sí, claro de, de, de, de, de música ¿eh? la musicota como dice aquí musicona <risa> ni Fuku el, en el chat de, de radio cuca eh, de, de monedas de caras y cruces joder chaval pero muchas cosas de, de, de extrema izquierda y de extrema derecha Sí, de anarquismo individualismo, eh, Hostia, chaval, pero hablamos una cantidad de cosas tremenda, ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿qué más? Hablamos Fal de sociedades alternativas, eh, de noveles de ciencia ficción, ¿eh? joder, de cómo el macarra del instituto, eh, ¿Eh? ¿Eh, eh si, si para poder trabajar, que que que, que tengas perres para pagar, para conseguir unos papeles que él te manda conseguir, madre de dios. De qué cantidad de cosas falamos esta noche ¡Uf! Y todo esto en, en hora y media de programa Increíble Realmente increíble Oye, yo no sé Qué empezaréis vosotros Pero yo, si fuera cualquiera de vosotros Diría, yo tengo que hacer Un programa en Radio Cuca. Porque si el anendónico miserable Y es capaz de decir todas esas cosas En hora y media wow. que de yo para allá también para decir cosas ¿eh? Y si el anedónico miserable llega para llevar siete años por estas fechas Haciendo ¿eh? haciendo anedonia Pues entonces yo también voy a poder estar 7, 8, 10, 14 La Radio Cuca tiene 32 ya, me parece que ya, ¿no? Sí, te, o 31, no sé, muchos, muchos, muchos ¿eh? Casi tantos como yo tantos no eh, tantos no pero casi tantos como yo <ríe> muchos años ¿eh? o yo o sea que jode ¿eh? pues ya sabes hay que venir por aquí ¿eh? no no os parece sí, a mí sí a mí a mí parecemelo y bueno pues nada yo de hecho pues ya Eh, echo vos con el deseo de, de todos los hermanes que llegue oye pues otras hermanas más otras hermanas menos aquí también y sobre todo bueno pues poder estar aquí una condición de que que vos cueste y otra condición de que no buscóllen ¿eh? o sea cuidadín y que no vos calles, vale venga hasta la hermanas que viene Cabeza pura y simple tomadura de pelo, porque era el pasado por arte de.